Hoy vamos a comenzar el programa con tres novedades Lo nuevo de Chapel Punk, lo nuevo de Doctor Deseo y Atención El adelanto del primer larga duración de Saiko Luego te cuento quiénes son los componentes de la formación Saiko Porque provienen de otras bandas como por ejemplo Petagari o Caótico Y también sonará a través del 100.8, sonará a través de internet, a través de gusquiplaza.net La música de Lambretos, Sesatec o Humus, entre otros grupos más Todo esto durante estos próximos 90 minutos, todo esto durante esta hora y media que tenemos para ti cada jueves y cada fin de semana de 6 a 7 y media de la tarde para contarte, ofrecerte y por supuesto ponerte lo mejor de la música local, la música que se realiza en Euskal Herria, eso sí, en todos sus estilos musicales. Así que si te parece vamos a abrir fuego y lo vamos a hacer con una banda que nos llega de este Lecate Y una banda que lleva ya un montón en esto de la música Hablamos de Ñiguito, hablar de Ñiguito es hablar por supuesto de Chapel Punk Música Sexto disco lleno de himnos, rock y punk Canciones cortas pero inmensas Chapel Punk rejuvenecido con textos cañeros Eso es lo que podemos encontrar en el nuevo trabajo Los mejores de los peores Lo que vamos a escuchar, el adelanto del nuevo trabajo El tema Chapel Punk, Chapel Punk Es el adelanto del nuevo trabajo para Chapel Punk Música ¿Cuántas veces escuchaste barren calle en este bar? ¿Cuántas veces has cantado reina mía sin parar? Ahora tienes con tu gente un grupo de rock and roll, un grupo de cuatro notas, si son de tres mucho mejor, chapel punk, chapel punk. Chapel punk, chapel punk, tú sabes cuando empiezas pero nunca cuando acabarás, acabarás cantando en cualquier lugar, acabarás comiendo orejas al personal, acabarás de bares con cabras más locas que tú, volando en el suelo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 El que se ha sacado de la manga Chapel Punk para darse a conocer en lo que es este sexto trabajo discográfico. Un álbum en el cual te vas a poder encontrar temas tan pegadizos como este Chapel Punk, Chapel Punk Por cierto, el disco ya está prácticamente, prácticamente en la calle Así que ya puedes ir a buscarlo porque merece la pena Chapel Punk, Chapel Punk El adelanto del nuevo trabajo de Chapel Punk Lo mejores de los peores Y ahora nos vamos con una banda que lleva ya también en esto de la música un montón de años Hablamos de Doctor Deseo que edita nuevo disco Busco en tus labios lo mejor del deseo En formato libro DVD más CD El disco número 14 de Doctor Deseo es un DVD con un documental de más de 50 minutos junto a una selección de imágenes de los directos ofrecidos en el Teatro Arriaga de Bilbo, en el Teatro Victoria Eugenia de Donosti, en el Social Anchokia de Basauri, en el Teatro Colisión de Madrid, en la Sala Ractaman de Barcelona en Sagüés, en la Aste Astenagusia de Donosti y en el Gasteche de Zorroza en definitiva son 20 canciones que representan los, di los distintos caminos y territorios emocionales por los que Doctor Deseo transita y además te puedes encontrar tres temas nuevos que apuntan nuevas direcciones de lo que va a ser el nuevo proyecto de Francis de Doctor Deseo, lo que vamos a escuchar, busco en tus labios, es el adelanto del nuevo trabajo discográfico de Francis y toda su gente, el adelanto del nuevo trabajo discográfico de Doctor Deseo. <risa> Suena uno de los temas incluidos dentro de lo que es el nuevo trabajo discográfico para doctor Deseo, el álbum Busco en Tus Labios, lo mejor del deseo en formato libro DVD y CD. Lo que escuchas, busco en tus labios. Por una parte está el DVD con los conciertos ofrecidos, como te comentaba anteriormente, entre otros el Teatro Arriaga o el Victoria Eugenia. Y por el otro lado está el CD con 20 canciones que representan los distintos caminos y territorios emocionales por los que Doctor Deseo transita, además de un lujoso libro. Todo ello enmarcado en el nuevo trabajo de Doctor Deseo. ya ahora nos vamos con otra novedad, pero esta novedad es importante, ya que es el álbum debut para la banda Saiko, un grupo que ha nacido en Agurain, creado por Xavi aracama y David Aguayo una mezcla de tricky punk ska con ritmos muy incitadores a romperte y dar un golpe a la mesa con letras contundentes contra todas las injusticias y torturas que sufrimos la gente de a pie la banda está creada por una abierta visión musical desde mucha melodía hasta un punk intenso con un objetivo muy importante, la diversión, hay que decir que los componentes con un rango amplio de edades de 23 a 40 años, todos ellos con historias sobre las tablas perteneciendo a grupos como Caótico, Betagarri o Triquicio. Así, los componentes de Caixo son Aguayico de Caótico a la Voz. Xavi, de Triquicio, Obring Pats, a la triquitrisa y a los coros. Aguayo, de Caótico, a la guitarra. Joel, de La Banda, de Montons, a la guitarra y a los coros. Celayica, de Estupenda Jones, al bajo. Arich, de Garagardo Gura, a la batería. Asier, a la trompeta. Y Miquel, de Beta Garry, al trombón. Ahí es nada lo que se han juntado esta gente para darse a conocer con el nombre de Saiko. Lo que vamos a escuchar, Shure Beguiak, por cierto, un auténtico tema para darse a conocer ser en esto de la música entre comillas, por supuesto. Así suena lo que es el adelanto de lo que es el primer larga duración para esta formación para Saiko, el tema Shure Pekkiaka. Con novedades hemos empezado el programa de hoy de Euskal Música con Chapel Punk y el adelanto de su nuevo trabajo discográfico sexto de estudio. Lo nuevo de Doctor Deseo, Busco en tus labios, es el tema que hemos escuchado incluido dentro del álbum Busco en tus labios lo mejor del deseo. Y para terminar las novedades, esto que acabamos de escuchar de Saiko Surebegiak, adelanto del primer larga duración de esta banda formada en Agurain y formada por grupos de Caótico, de obrin Impact o, por ejemplo, de Betagarrie, entre otros grupos. ya no nos vamos con la formación de Tutera Lambretos, una banda eh, que, bueno, que se formaron en el año 2009, pero todos sus miembros pues tienen una dilatada experiencia en otras bandas, como La Vida Negra, Big Mistake o Hora Cero, entre otros. Tras un rodaje por los escenarios de Navarra, en el 2010 son seleccionados como finalistas del concurso de bandas organizados por la red social NJOL, y actúan en la Sala Caracol de Madrid en el año 2012 llegan a ser semifinalistas en los encuentros de Navarra en la modalidad de, de música en el 2013 han sido elegidos eh, pues para participar en el circuito Artistas en Ruta organizado por la AIE la cual pues les ha llevado a girar por gran parte del estado presentando este su primer larga duración titulado Overflow y que ha sido grabado en los estudios El Sótano por Iker Piedra Fita lo que vamos a escuchar de este álbum de Overflow son los temas la Habitación y mi serie, caña, fuerza y contundencia, la que nos llega desde tu terán. Me lo quiero saber, tan solo vi. Sonándonos de los temas que te puedes encontrar Dentro de lo que es el nuevo trabajo discográfico Para esta formación de tutera para alambretos El álbum Overflow Un álbum en el cual te puedes encontrar 13 temas Entre los que hemos escuchado La habitación octavo corte del álbum O este Misery corte número 12 Edite luego bajo el sello de El Gringo Records Ahí están este cuarteto Temas en castellano, temas en inglés, pero como puedes comprobar, todos temas cañeros, cañeros, cañeros. Y de la caña que nos vamos al pachangueo, nos vamos con el tercer larga duración de estudio de la formación estadística. Se Esatec, hay que decir que esta banda pues ha sacado el doctorado en Pachanga y en el mestizaje musical, este nuevo disco se ha elaborado con mucho mimo durante todo el 2013, preparándolo químicamente en el local de ensayo y grabado en los estudios Igain e y Neurótica de la mano de los doctores Aritz, Arregui y Michael, en este nuevo disco se ve a unos Se Esatec más banda que nunca, donde el feeling entre los músicos es evidente creando canciones redondas y canciones redondas son las que vas a poder escuchar los temas, colores Akendu y Argisaria. Y Buprofeno es el disco, es lo nuevo de Césatec. Cabernas Herrera Zabako makiñaren ondoan Lagun batekin izketan si, Koziñen Luton tatueta Gitanik bat lagondota Zoranagatura zonintza Besti hau! Oh! Benau asko motibazen Betaita esatek ustazen Txorakeriak Burduria esan ikizunak Betxatzen duena gorde Zerren betiko formula Lengo lepotik eginda burua Beti despotismo ilustratua Luzaroan lotxagabe Bilargia senalaten Eta inozoak zuen Behatza begiratzen Baina opio despentsa Agortzen ari da Lotan zeudenak giratza Platonenko bati irten egin dira itzalei begira zeude la harttan Gitezidorrik ez duen norabide honetan burrats bat ohitzak borroka berri batza hart Egin zenburua, alkimistazaren betiko formula Ongi etorriak errealitatera, ongi etorriak lubakietara Polizia sikarioak diren honetara Regimenak duen bizartean Luzaroan du lotxan Tercer trabajo discográfico para esta multibanda Para Césatec Ibuprofeno En el cual te puedes encontrar temas como los que acabamos de escuchar Color de Akenu Y los últimos compases de este tema Argisaria Multibanda compuesta por Dierbu las guitarras y a los coros Yulen a la guitarra y a los coros Unai al bajo y a los coros Bodhi a la batería Antona a la trompeta Manex al trombón Miquel a la voz principal Y Javi a la voz principal 12 temas te puedes encontrar En este nuevo trabajo discográfico Para esta banda Para CESATEC ¡Vamos! Y la música que continúa la sintonía de 100.8 de la FM... ...en Berrioza y a través de internet, ya sabes que lo puedes hacer... ...a través de gusquiplaza.net... ...clicando en el logotipo de la radio... ...como cada jueves de 6 a 7 y media de la tarde... ...y como cada fin de semana, sábado y domingo a la misma hora... ...aquí estamos compartiendo contigo... ...todo lo relacionado a la música local... ...a la música que se realiza en Euskal Herria... ...durante 90 minutos cada semana para ti... ...nos vamos con caña, nos vamos con fuerza... ...nos vamos con Humus... ...que nos presenta su quinto disco Saurius... ...hay que decir que como es habitual en el grupo... Aunque siguen una línea, se perciben cambios de un disco a otro. En este nuevo disco, por ejemplo, aunque los ritmos son más simples, se han convertido en más potentes que nunca. Los dibujos y melodías de la guitarra, terreno desconocido hasta ahora, han tomado gran protagonismo. Que el grupo de Bomberenea ha estado cómodo en su estudio, se nota en el resultado final del disco. Si no, escucha dos de los temas de este nuevo álbum, Inderra y Gabi Kohn. Don't say no. Ahora de fuerza es la que te vas a poder encontrar Dentro de lo que es el nuevo trabajo discográfico Para esta formación, para humus El álbum se hace llamar Saurius Y ahí están sonando Dos de los temas incluidos dentro de este nuevo Trabajo discográfico, Inderra Y este Gabico La banda compuesta por maxi a la guitarra y a los arreglos Natalia al bajo y a los coros Y a las voces también Y tenemos también a Luisma a la guitarra y a Alic a la batería. Disco autoproducido por ellos mismos, pero con la colaboración importante de Bomberenea e Kim Chaker. Vamos ahora, si te parece, con la banda Sarkor Una banda que lo forman cuatro amigos de una misma Cuadrilla de Guernica en el año 2004. Amigos en las calles Tomando como amiga la música para crear Una banda musical. La primera maqueta La sacaron en 2004 Que se grabará en el local de ensayo En 2006 aparecerá Oranguan Bai, disco de dos temas Su emoten es el primer trabajo Largo, vamos a decirlo así Que vio la luz en 2008 Para dos años más tarde, en 2010, editar Sentiment Urikabe, su segundo Disco Sarkor se ha autoproducido estos discos, Música y Actitud, unidas en la banda de Guernica, que sigue en sus 13 y ahora regresa con su tercer trabajo discográfico, Mundo Codificatuen Achean, detrás del Mundo Codificado, que ha sido grabado y mezclado en los estudios Music On de Munguia. En el, el apartado de colaboraciones destacar la de Galder Ursa Akin, toman como base un poema para transformarlo en el tema Gisa Le Sea, que es el tema que vamos a escuchar a continuación, junto con el tema I.S.E. Gin, dos de los temas del nuevo trabajo discográfico de Sharkor. <risa> Así es como se hace llamar el nuevo trabajo discográfico Para esta formación, para Sarkor Y ahí estaban sonando dos de los temas Incluidos dentro de este nuevo trabajo discográfico Gisalagia, Y estos últimos compases El tema Yesegin Yesegin Nos vamos ahora con una banda que se formó a mediados de la década de los 90. Se aventuraron cuatro jóvenes en la época del hardcore, del surf o del trash. A decir verdad... ...preferían pues los sonidos más extremos y cercanos... ...de tal palo, tal astilla... ...presentaron un par de maquetas crudas... ...y crudo fue también su álbum debut... ...el rojo Eran Chunikabe... ...el que no da lugar a la respuesta... ...en el segundo hacían referencia al presente y al futuro... ...Oleina Etaqueroa... ...de alguna forma comenzaron a alejarse del pasado... ...el rock duro necesitaba nuevas formas... ...y pues como necesitaba nuevas formas... ...editaron un nuevo trabajo discográfico... ...el Grises Bustitaco Egunak... ...la tradición da paso al cuarto disco con el que se muestran dispuestos a llevar la Contra. Contra es el título del álbum, blanco y gris. Y por último, El Negro, cuatro discos, cuatro miembros y un ciclo. Y ahora regresan al panorama musical con el quinto, Esgara y Ño y Ellos son Eraso, los conoces de sobra, porque como te comentaba anteriormente, ya has visto que tienen muchos discos en su haber. Ahí está Sergio Ruiz, ahí está Ander Iseta, ahí está Néstor Urán Guilleta y ahí está Íñigo Beitia en este álbum. Nuevo trabajo de Eraso Lo que vamos a escuchar Gaur es Badaviar El quinto corte del álbum Y Argastia Octavo corte del álbum De la oscuridad a la luz han pasado 7 años 7 años para revitalizarse y reflexionar esgara Gara, Iñóis y Co Es lo que ha elegido el grupo Eraso para su quinto larga duración Y bien que no han elegido sobre todo con estos dos temas cañeros y contundentes Gaures, Balaviar y Alcashkia El álbum contiene 12 temas llenos de auténtico rock and roll, incluso toques heavys y por supuesto, por ahí está alguna baladita. Pero ahí está el regreso esperado de Erazo con este Escará Inoi Silko. Y también está el regreso esperado de una formación de Iruña, el regreso esperado de espíritu de contradicción con cambios en la formación, guitarra y voz pero siguen igual de cañeros igual de hacer buena música como lo hicieron con su primer álbum Cautivos en abril, ahora regresan con este nuevo álbum titulado más concretamente 33 latigazos por minuto y lo que vamos a escuchar los temas Despertar y Nuestra Dulce Historia hablamos de Sterbidondo a la voz y a los coros Mikel Agüez a la guitarra rítmica y Solís Aitor Ortigo Saepas, a la guitarra rítmica solista y clásica, a Guillermo Gilguille al bajo y a Pedro Fernández a la batería. ¡Espíritu de contradicción! ¡Espíritu de contradicción! recuerdo, nos vamos a ir muchos años atrás y nos vamos a ir a un concierto que la gente un poquito mayor seguro que se acuerda, fue en Iruña, hablamos del Ashken Guda Dancha, hablamos del álbum de Cortatu, ese álbum que sacaron ya hace un montón de años en directo, eh, recordando ese concierto que dieron en Iruña, ahora lo recordamos durante estos próximos minutos, hasta el final del programa, te quedas con ellos con Cortatu y ese Asken Guda Dancha Asken Guda Dancha God, Dania, casa e la solaria, casa la solaria, te lo he contado sobre estas cosas, Dania, pero os quiero a vé, esaje na dia, ero ya falta aitza zure itzaipaderia agirre zen zu mere sorta de pekiñas eta mara zure hostia arte ganjaino zu eski bate hagitzak Zaun, estano keto, sa ses buka halo Them, the Basque countries said no to its integration to the North Atlantic Treaty Organization. Con el directo de Cortatu que realizaron ya hace un montón de años en Iruña y que hoy lo recordamos... En el programa Euskal Música en SCD Asken Guda Dancha Que vamos a decir adiós, pero antes recordarte Que hemos escuchado a Chapel Punk A Doctor Deseo y a Saiko Tres novedades, también han sonado Lambretos, Sesatec, Humus, Sarkor, Eraso Y espíritu de Contradicción Y en los últimos minutos Los estamos dedicando a recordar Ese concierto de Kortatu eh, Grabado en Iruña Hace ya, lo dicho, un montón de años Bajo el nombre de Asken Guda Dancha Volvemos la próxima semana Será dentro de 7 días, será compartiendo contigo todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskalerria. Hasta entonces, un saludo, a agur. la línea del en cualquier Es rock de la línea de frente que se note, que estás presente. Es la línea de frente que se note, que estás presente. Es el rock de la línea de frente, note, estás presente. Es el rock de la, de frente, se, note, rock de la de frente, se note, que estás presente. Y ahora, no estás sobreviviendo, Es un Yeah. <laughs> Que se note, que está presente. Es el rock. De la línea de frente que se note, que está presente. Es el rock. Tres, presente. tres, que se De la línea de frente. Horoizatik batzuk, ez ezin, betu debat, emesterik, ez eh.